su atención por favor. En los próximos 120 minutos no nos haremos cargo de los daños ocasionados a tus oídos por el exceso de decibeles. No sé si me agarró el mareo por el vértigo porque lo vemos demasiado de arriba. Sí, eh, me parece que a veces las heridas se abren más, ¿viste? Porque creo que ahora son 18. Punt 18 puntitos de sutura, ¿no? 18 de suturas. Sí. Y bueno, Diego, tenés que tener más cuidado. Me parece que eso me está mareando un poco. Y tenés que tener cuidado. Boludo. Hace hacía rato no le pasaba tan bien así. Y bueno, ¿viste? Va, es es, es un poco irónico. No. <risa> Uh. Eh, ponga silencio la señor. Sí, señor. Pero bueno, Diego, así que puede ser. Yo eh. te yo te diría que te hagas ver porque estás muy alto, muy arriba. ¿no? Sí, sí, sí, sí, no. demasiado. Sí, lo que tendría que hacer ver son los que están más abajo. No, unas sí. No sea mal amigo, no sea malo. Sí. Le a mostrar un video de un señor que está invitando una fecha en junio, que también sí. con un fondo azul y era como, "Señor, abríguese, yo no voy a repostear eso." Sí, porque lo hizo en no estaba fresquito No, no, hace 10 minutos Ah, hace 10 minutos lo hizo Ah, pero bueno, ¿qué, qué va a ser? Son cosas que pasan Son cosas que pasan, pero bueno, otra cosa que pasa es lo que nos atañe hoy acá Muy buenas noches, mundo mundial Sean todos bienvenidos a una nueva misión de... ¡Combativos! Combativos. La 186, Luigi Uff, mira <risa> ¿Qué? ¿Qué viste? ¿Qué? Otro Acá medio. me llegó un mensaje Que lo tengo que leer entrada. Dice, el señor Borda tiene vértigo en la cola <risa> para la eh, Me regalé eh, Me regalé Ya eh, te imaginas eh, de quién viene De no, no no, allá me... de Entre <risa> no, no, Sí, no sé <risa> Venga, dígamelo en la cara, señor <risa> Así nomás Bueno, sí, me regalé de, de, Debo decir que me regalé Para unos cuantos que están ahí, sí, es verdad Ah, está bien, eso pasa cuando estás muy arriba Así que bueno 99.7 MHz para San Martín Y alrededor es www.sondetrope.com.ar Para el mundo O después bajar la aplicación O escucharlo directamente desde un... Desde un... Un cosito un, un cosito, una página que haces play que, que es largo de decir Pero están en los posteos respectivos de, de Facebook, Instagram Y todo la mar en coche Exactamente Mi nombre es Diego Borda, más conocido como Más conocido como Diego Borda. Muchísimas gracias. Están ahí están, ah, están encajados, verruno. Estaban ocultos. Estaban ocultos, de a poquito están van a ir apareciendo. Que hay un medio como ahí están como ah, tan frenados. ¿Vos decís? <risa> sí, tan vagos. Tan vago. Y pasa es que el cambio de clima, ¿viste? Capaz que el frío te apachuche un poco, ¿viste? Puede puede claro. ser eso un tema. Ahora no quiere que le paguen en dólares y por ahí pibeles. No, no no hablemos de eso, no de eso. No, no, digo, qué sé yo, es, es puede, puede pasar. Puede, puede pasar, pasar, sí, pero güey. Bueno. A mi derecha se encuentra el señor Luis Galuchi, más conocido como Como Luigi. Ajá, Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que estén aprovechando el fresquito ahí, bien cómodo desde el hogar escuchando qué este lindo gran brindo y eso. Sí, estaba para quedarse ahí tapadito. ¿Qué desastre va a decir? ¿Eh? Este gran desastre, este gran... No, no, no, iba a decir que estaba lindo para estar a, a tapado hasta la cabeza escuchando combativo, ah. pero digo, no voy a poder, toque guillo. Lo escuchamos en otro, caso, en, en otro caso en otro momento. Sí, de última mañana, <risa> mañana no, mañana no, no a mañana, esa hora no. Pero... no, no. pero ahora, ahora, allá ah, vamos, ahora, vamos, le, vamos ahora les voy a, a, a decir Pensamos cuándo lo no podemos escuchar tapadito hasta la cabeza. Dijimos que estamos acá en Son de Trope. En Cefiro Galpón Cultural, en yeah. centímetros, metros, milímetros de la estación Tropezón. Y diría de que varios Luquizón. millones de milímetros, pero sí, cada uno usa la unidad <risa> métrica, métrica que claro, quiere. ¿no? Exactamente. Eh, ¿Es la Croce cuánto era? La Croce 2310. 2310, era 23. 23, 10. 10, 23, 10, 23, 23. No, hay que decir, pero la Croce de San Martín. La glosa de San Martín para que no termine en el barrio de Colegiales cerca al Borterix. Sí. Porque si tenés entrevista y te vas para allá no vas a llegar ni a palo no. para hacerla acá. Y si venís muy lejos y calculás mal el horario de salida vas a decir, "Che, yo creo que en el centro." No, amigo, no es en el centro. No en, acá, el en el San centro Martín? de la, no. no. No, ahí tampoco es. No, tampoco. Este ahora sí, estamos en vivo hoy martes 2022 pero tenemos las repeticiones y vos decís que, que si así está fresquito, por ejemplo. No, mañana a esa hora podés estar tomando mate, por ejemplo. Yo mañana a esa hora estoy dando clases, pero les puedo decir que los días miércoles de 18 a 20 horas de Argentina nos puedes escuchar por www.radiobayladasantista.com.br desde Brasil. Eh, como todos los miércoles vamos a estar ahí saliendo, por ahí está un poco confuso el panorama de qué episodio será, pero bueno. Mañana nos puedes escuchar a las 18 horas, por ahí es el 186, el 185, el sí. 184. Para cuando escuchen esto, hola Brasil. Pero cuando escuchen esto, hola Brasil. Pronto voy a andar por ahí, gente oriunda de Brasil, así que gócenme. Buah. Bueno, había que tirar el chivo también. ¿no? <risa> sí, pero ese gócenme mes como que... Te, te te regalaste vos también. Está bien. Te regalaste, pero así con tremoño. Yo estuve mal, yo por lo menos. Y... Pero, ¿viste? Y bueno, hay que aprovechar, <risa> hay que aprovechar, <risa> hasta. Los jueves, los días jueves tenemos, tenemos dos, dos de dos las repeticiones. dos repeticiones. Creo que son dos de las más piolas que tenemos por el momento, que es los días jueves de 12 a 14 horas de México y de 16 a 18 horas de Argentina por Estación Sonora Rock gracias al amigo Claudio por la oportunidad sí, señor eh, actualmente la página oficial está caída por un tema de hacker que hubo dando vuelta usted que abro, abro un paréntesis hay varias páginas con las que mando material de bandas me avisaron en México que están siendo hackeadas, me llama un poco la atención eso, pero bueno ojalá sea algo pasajero, que se puedan recuperar viste así podemos seguir ahí al pie del cañón laburando en conjunto Pero bueno, los días jueves por lo pronto sí. a las 16 horas de Argentina nos escuchás por onlineboxradio.com Ahí podés, buscás Estación Rock y vas a encontrar eh, nuestra emisión. Los lo jueves, me estoy riendo de una persona que está escribiendo. Está jugando a dos puntas ese, le, ¿no? Dice, che, ¿qué pasa con los combativos? Pintó el frío se pusieron bocones ¿Eh? <risa> se pusieron boscones. Vení a encontrarme. Y si bueno, tenés... bueno, qué sé yo, el frío, es el frío. Bueno, no hace frío acá hoy. No, yo vine tomo, en Bermuda, puedo, pero, pero siento que Argentina. me voy a arrepentir Allá más tarde. Allá debe hacer frío. Y allá estar... Bueno, nah. <risa> debe estar... Póngase serio, hombre. Bueno. Eh, dijimos que los jueves también... A este mismo horario. Sí. Pero el jueves. Exacto. O sea, ahora, ahora. saludamos a la gente de Metal Argentum Radio. www.metalargentumradio.com.ar Exactamente. Ahí mientras te enterás de alguna de las novedades en esa hermosa website que tienen... Eh, Pones el reproductor online y vas a estar escuchando nuestro programa... Y por el momento, esas son las repetidoras, sí, señor. Sí, porque pasaron cosas. Porque pasaron cosas, como algunos por ahí no saben y tampoco van a saber. <risa> pero lo bueno es que pasado el día jueves, el día viernes, vamos a intentar tener al día para todos los manijones, como sí. más manijones que nosotros, tener subido a nuestro nuevo chiche del 2023, que es Spotify. Spotify, ahí nos pueden encontrar. Nos falta, ya, sí, nos vamos a poner el día del viernes, ya tenemos todos todos los capitulitos a, al toque. Así que nos buscás ahí, combativo Radio en Spotify, nos encontrás todo lo que es la temporada 2000 de 2023, que es la séptima. séptima y temporada. si no, sí, si vos te pones por ahí medio melancólico, sí. medio rememorante, ahí decís, bueno, Re -re buscás mixcloud.com barra combativos y ahí tenés todos los episodios del año pasado para atrás. Ahí quedaron cada joyita. Que hay cada joyita ahí. Te, hay que saber buscar. Hay que buscar, o los acústicos que hubo en los episodios anteriores son uno mejor que otro. Cuando vino el picero y nos gritó en la puerta. Sí, ese, por ejemplo. Ese me gusta más que los acústicos, <ríe> que, para mí. Un sugrito pegó ese día, ¿no? no. ¿Qué? ¿Pidió una sí, pizza? Sí, como que saltamos todo ¿No estaba David Wood? No. David, la operación técnica, amigo, no lo dijimos hoy. Eso, pasa que lo vi muy cómodo, no lo quería molestar. No estaba David cuando cuando pasó esa secuencia. No, estuvo muy bien igual, pero bueno. <ríe> ¿Cómo fue? Cuenta, cuenta la leyenda que estábamos haciendo una entrevista a los plegarios. A los plegarios, estábamos acá muy sentados nosotros y pedimos un, una pizza. Cuestión que en el medio de, de del programa se siente: "¡Rum! ¡Alguien pidió la pizza!" Un señor que entró acá <ríe> por la puerta de allá y, y pegó un hermoso grito que se escuchó hasta tropezó Bombayster y alrededores. Porque fue bastante, bastante Zarpado el grito que pegó Y se escuchó también en Australia sí. Por eso capaz que no nos escuchamos Por más eso ya. dijeron, los combativos no sale más Sí, no sale más eh, Pero bueno eh, ah, mirá, mirá, mirá, ya Ahora vamos a saludar a los que está Que está Por acá un, un, un compañero de laburo Escuchando, ahora vamos a mandar los saludos respectivos eh, Tenemos redes sociales también Uy. Tenemos redes sociales, sí señor La primera nos podés encontrar en Facebook Como Combativos Radio O por el link combativos.actitud.emergente Ahí tenemos una linda página web Con todos los flyers dando vuelta Información, eh, algunas retransmisiones pandémicas Y lo que es mucho muy importante Un grupo abierto donde podemos eh, Podemos comunicarnos constantemente sí, Subimos sí un montón de cosas que nos mandan, que la gente puede subir también, así que está bueno, busquen Combativo Radio en Facebook si son más más de esa plataforma, eh, te lo recomiendo fuerte, es la mejor, creo que es la mejor experiencia en redes sociales. Sí, señor, usted lo ha dicho muy bien. De, de de Combativo, no estamos hablando. Sí, obvio. ¿De qué de, qué otra cosa si no? Y bueno, capaz que uno dice, "Uy, la mejor página de todas." No, no, la mejor página de Combativo. También, ¿sabes dónde nos pueden escuchar? Que no dijimos, familia, familia Latidos del Metal ah, En me latidosdelmetal.blogspot.com Exactamente Que nos están escuchando mucho por ahí, ¿eh? Ah, bueno, bien Porque estoy subiendo por otro lado, por otra plataforma ¡Epa! Eh, este, los programas para que lo puedan retransmitir ahí Los puedan subir ahí a esa página A latidosdelmetal.blogspot.com.ar Y eh, se puede ver la, la cantidad de, de escuchas, ¿sí? y Bastante gente nos escucha Me sirve Excelente, me También sirve. tenemos Instagram. Tenemos Instagram. ¡Tenemos, Ameo! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Tenemos! Y nos buscás ahí como combativo doble guión bajo radio, ahí nos das click en seguir y act activas la campanita para no perderte ninguna de las novedades que vayamos tirando. Como la que tiramos anteayer, mm. que ya la habíamos adelantado <risa> en vivo, pero... Ahora, después vamos a contar más sobre un posible sorteo que ya está vigente. Ya está vigente. Pasa que la gente no participa, que es muy... La gente está muy pancha. Sí. Tenemos entradas para Arbeji en el Rock ya se lo digo. Porque pueden participar también de esta manera. Claro. Eh, llamando, mandando un mensaje acá al 15-5-7-5-1-3-6-4. 15-5-7-5-1-3-2-6-4. Eh, ahí dejas un mensajito, el que quiera Si yo quiero la entrada, quiero participar... Estoy recalencho por ir y todo cualquier cosa que quiera ir. Y ya entro en el sorteo por dos pares... No, dos no, entradas. No, no, te va a matar no, un su... Un par de entradas, un par de entradas, perdón su... <ríe> de, de, de, de, um, un par de entradas para el Roxy Live de Arpegi. Arpegi, Mythology y Sangre Activa el domingo... No, el, el, el sábado, sábado 13 de mayo en The Roxy Live a partir de las 19 horas. No se lo pierdan. Invita por las dudas Susana Galarza de le, sí. le hagamos ruido por favor. Y Sofía de Cultura Infernal Las dos se mezclaron para hacer Vamos. Cultura SG Prensa, así que muchas gracias Por las entradas sí, señor. Y también tenemos eh, las redes sociales que nos olvidamos Porque ya lo tenemos tan olvidado que nos olvidamos No, ya me hice el boludo nomás No me olvidé, pero bueno Está casita. ¿Qué le sale, ¿eh? ¿Eh? De nada. No. Eh Tengo el título en casa, pasa que lo cuando va gente lo lo los cuento. Los cuento. ¿Cuentes? Sí, los cuento. Sí, te ponemos un canal de YouTube, aunque no parezca. Está ahí perdido, si estás escuchando y querés decir, "Che, ¿tienen canal de YouTube estos?" Sí, tenemos ahí. Sí, papá, sí. tenemos. Sí, tenemos y tenemos colgados ahí en el, el en el canal eh linda, unas lindas notas el Gran, gran acústico que hicieron los rock for Dan en el 150 de combativo. Yo el 200, tengo que tengo que pensar que... Me, que ya el otro lo otro día ¿eh? dijimos con David que vamos a... Un Monster of Rock acá en el eh, pasillo. No, ah. no, no incluía eso, <risa> pero bueno. Puede, puede, puede tener que ver con música, si <risa> querés. Ah. Por ahí tenemos a Kiss acá, que toque con... <risa> oh, vale, con y al, y algo ruido. pintado así capaz que viene, pero no sé si... Sí, barrado pintado, o vaya a saber qué. Claro. ¿No? Pero bueno, sí, es verdad eh, Tenemos también eh, correo electrónico Donde pueden mandar su material Que es combativosradio1.gmail.com Exacto, no ahí nos podés mandar Como siempre, vamos a hacer el repasito Por si los alumnos se olvidan cómo hacer la tarea Información de la banda Breve, no no precisamente Tanta historia, nos pueden contar breve Quiénes son, qué hacen, etcétera Nos pueden mandar eh, Material en mp3 o guap Así le decimos a David, che David, toma, pásalo que este programa vamos a, a hablar a estos chicos. Sí. Y después redes sociales, video, todo lo, lo demás es bienvenido, del acceso. Está, está buenísimo. De, el exceso de información nunca viene mal, pero, pero recuerden que esto es una radio convencional, necesitamos los temitas en MP3 si quieren salir en vivo, si no quieren WAP, salir en vivo. O WAV, o WAV también. FLAC también si quieren, pero me va, ahí me va a putear un poquito porque es más pesado que sí. que colgar de sandía esos archivos. Sí, pero bueno, sirve, sirve. Mientras mientras no lea la la maquin la maquinola de de David está todo bien. ¿Eso le Flak? No. No. No. Sabe, no sabe. Por lo uno, no vayamos en sí. Hoy, no, es, hoy no va a ser el día. No vamos a hacer un invento raro y vamos a probar cosas en ese formato tanto que a usted, que usted le gusta. este ¿Y qué más nos queda por decir? Que te, están comunicados ya alguna gente. Por ejemplo... Ya hay uno que está bardeando desde... Sí, eh, el... Cruz Corredero nos manda saludos. A mí también me mandó saludos, mirá. Sí, está saludando acá. Eh que está escuchando. Es hay ser... uno que entró bardeando de entrada. Sí. señores viene es a distrusionar, dice. El señor, dice. El señor eh, Cabe. Eh, bueno, Ariel Orsi de, de Domination también. Domination. Le mandamos un abrazo grande. Acá hay una señora que dice, espero invitación para el programa 200. No creo que quiera venir, pero bueno. Si, si traes algo, venga. Así que bueno, saluda a mi vieja que está escuchando si trae, si trae algo que venga, no hay ningún problema Ahora sí, le mando un saludo grande Espero un cachito que abro El coso este eh, Ah José Obregón dice Hola Diego, muy bueno el programa, escuchando a full Mientras disfruto una buena cerveza Le vamos a dedicar el primer tema de la noche A mi, a mi querido Josécito Obregón Compañero de trabajo Que le mando un abrazo grande Y para él va a ser el primer tema que va a sonar Exactamente eh, Tengo también, bueno, Ariol, si ya se ya lo dije Que es figurita repetida Acá, a Gaby de no apto para consumo humano humano Dice, saludos, che, buen programa Pasen un tema de Rey Lucifer o de Mortífera Para la semana que viene, lo anotamos Dale ¿Qué, ¿Qué pidió el señor? Rey Lucifer o Mortífera Mortífera Sí, bueno, vamos a ver Vamos a ver qué le, qué le pasa Algo le vamos a pasar Ahí le vamos a mostrar. Sí, señor. Este, no eh, tengo más por ahora. Ah, en el sí, tengo, tengo, tengo un por acá que ya le digo. ¿Sabe quién se comunicó? El señor Mauricio Franco de la Tertulia SB. ¡Saludos, Franquito! El muchacho que se encuentra en Guajira, Estados Unidos. Eh, que tiene su programa La Tertulia SB los días viernes eh, por la noche? Donde hace gala de su sabiduría sobre los artistas emergentes del metal y, y derivados de Centroamérica eh, y el mundo también a veces. Y el mundo mundial, que hay un montón de sí, cosas sí, muy, muy lindas dando vueltas. Un a, a Franquito y al señor Luis Panteón que está a pleno con su proyecto solista. Le mandamos un saludo, dice Aguante Combativos. Gracias, Luisito, querido. ¡Saludos! Ahora sí, vamos a arrancar este programa. ¿Qué le parece, Luigi, sí, querido? Sí, y, y vamos a tener que empezar con una nota no tan alegre como venimos manejando. Sí, señor. Porque ah, como muchos sabrán, y muchos no, eh, vamos a escuchar una banda que hace 40 años que está girando. Exacto. 40 años. Y la banda Sporax, y... Mmm, Y en estos días, hace unos días nomás, eh, su baterista, Walter Martínez, sufrió un pre-infarto. Exacto, y sí. Y le, le ganaron un stent cardíaco. Eh, sí, la, si mal lo recuerdo, la última actualización es que la idea era poner un stent, pero bueno, lamentablemente tuvieron que recurrir al bypass, ¿viste? No no se pudo hacer la operación ideal, así que tuvieron que tomar acciones de contingencia. y Pero bueno, lo importante es que ahora, por lo que estuvimos viendo en redes, sí. está mejor. Eh, obviamente todavía está hospitalizado No es algo que, que vaya a poder salir muy rápidamente Pero bueno, ella está recuperándose Así que si es que en algún momento nos escucha Le mandamos sí, la mejor eh, Para aquellos también que no saben Es el uno de los bateristas eh, Creo que de la, de la época más Más eh, fructífera. fructífera Sí, de Alma Fuerte Exacto no, está Tocán Borax, que cumplió 40 años. Está cumpliendo 40 años y a todo esto también suspendieron todas de toda la gira que estaban haciendo para celebrarlo. Y, no, y y también nos dice acá el de la página que eh, no, no van a reprogramar, reprogramar reprogramar porque bueno, por todo esto que ha ocurrido. Sí, lamentablemente es algo que va a tener que ir dándose poco a poco, así que bueno, cuando esté 100% mejor... Tendremos alguna novedad sobre esta mítica banda Sí señor, mientras tanto Pronta recuperación amigo querido eh, y... ¿Qué vamos a escuchar? Y ahora vamos a escuchar Un tema, eh, un viejo tema Pero bueno, esta edición viene de un live session Que fue el último disco Que se grabó como un cuarteto musical De estos muchachos Que se llaman Borax Y vamos con el tema Soy la oscuridad para del vos, live session 2022 a todos y a todas, soy Dani, batero de Mataleón y están escuchando Combativos. viene este tema de Borax, que sí. también te contaba que para aquellos que no saben también formó parte de Iorio Solista toda, la mayoría de los de, de los integrantes de Borax también formaron Iorio Solista si, sí, me siento medio medio fuera de todo esto, pero bueno, creo que son bandas muy muy, no lo quiero decir, pero bueno, son bandas fuera de mi rango, de mi radar, digamos lo quiero invitar para el domingo 14 de mayo. Sí, a ver, estoy eh, libre. Se viene un fechón. Se presentan en Uniclub, Guardia Vieja 3360, Carnunos haciendo su show extendido, Lepergot, Domination y mis queridísimos Parabellum. Tremendo. Un fechón, eh. la verdad que va a estar buenísimo Este es domingo 14 de mayo a 10 de las 6 de la tarde En Uniclub, Guardia Vieja 3360 en Cava Pueden eh, conseguir sus entradas a través de alpogo.com O a través de las bandas, si quieren pueden pedirme a mí Espera para que eh, yo se las voy a acercar en, o las voy a anotar rápidamente Repetime el número donde te podemos pedir las anticipadas Para el domingo, a ver 15 5 7 5 1 3 2 6 15-5-7-5-1-3-2-6-4 también podés mandar mensajes para participar Por el sorteo de las para eh, Así que no sean papa fritas Ya sea por el sorteo pa, o, o, por, o por la fecha de Carnunos con Parabellum Y demás amigos Comuníquense con el señor Diego Borda Gracias Yo por mi parte los invito este sábado, un poquito más en lo inmediato, eh, va a estar viniendo desde Mar del Plata, Pretorius Doom. Va a tener sus sonidos oscuros desde la costa hacia Capital Federal y va a estar tocando con monje playa y Del Pantano. Esto es en Planta Alta Flores, sí. Rivadavia 7609 a partir de las 8 y media. Así... 8 y media, tempranito. Sí, es... es para estar más cómodo, así que a partir de las 8 y media hasta las 2 de la mañana tenés música del mejor doom sludge. ¿Y cuánto está la entrada en puerta? Anticipada mil pesos y si no 1300 en puerta. Hay okay. precio amigo, que veo que lo que están de golpe subieron todos los precios, así que está en un buen precio, no no no me venga a llorar con que está caro, así que bueno. mil pesito anticipada, si no duerme hasta el sábado no a las 6 haremos una visita entonces pronto a esa fecha. Usted es parte del staff, usted debe ir <risa> sin cargo aparte. Bueno. No te, no te hagas el pelotudo. Lo, lo voy a pensar. No entendí. No te hagas el pelotudo. Ah, no no falta, claro. eh, José Obrigado me dice, está rebueno el tema de gracias. En cualquier momento pegamos la juntada como si nos años atrás a tomar algo. Qué bueno eh, eso. <risa> sí, sí, antes salíamos del trabajo y nos hacíamos escapadas horritas para ir. Eh, mucho, o sea. Nunca un agua mineral, un saborizada, ¿no? Jamás. Nada, ah, bueno, sí. Ahora no puedo tomar alcohol, por ejemplo, por estos días. Uf. ¿Le conté que estoy medicado? No, no le conté. Bueno, estoy medicado. Estoy mal de la cabeza, señor. Eh, mirá, el estás... mirá el lado amable. Vos estás medicado y algunos que están lo están vacunando. Y están a 18 puntos. <risa> eh, sí, como... <risa> ¿Te no entendí el... A ver, estoy intentando entender. Y bueno, qué sé yo. <risa> Puede pasar. Puede pasar. Dos puntitos de sutura más, ¿qué ¿Qué le hace? No, no le hace nada a los. Debe sí. tirar, debe tirar muchas heridas igual, eh. <risa> Mamader. Qué sé yo. Desde Madrid que ya están tirando Uf, no le importa. <risa> eh, vamos vamos con ese otro tema de anoche y después vamos con seguimos con más eh, combativos. Exacto. Vamos a esta, esta banda... banda. Sí. Resulta que Eh, buscando, como hacemos nosotros Buscamos en, in en internet Decimos que te vamos a pasar Fulanito haciendo X tema Bueno, tucu -tucu -tucu -tucu -tucu. buscamos Bu Yendo a banca Me aparece Esta banda que vamos a escuchar que son Yo no sabía de donde eran Pero yo, como siempre, como me pasó con mods eh, Me llamó la atención la tapa Dije, a ver qué onda esto Y ese estilo tiene como esas tapas medio bizarra pero que están buenas está igual. Bien. Y cuando escuché el disco dije... A la perinola. No, dije la perinola, dije otra palabra no, más otra fuerte. Palabra pero no lo voy a decir porque su madre está escuchando, entonces después va, después va a cagar a pedos. Está bien. ¿No? Entonces no digo nada. Eh, la banda en cuestión se llama Rifobia y son de Grecia. mira es una banda de trash eh, que arrancaron a tocar en el 2004... Y el pasado 13 de marzo, me atana a poner tan así, tan remanijas que ya quieren salir a la cancha. Claro, ¿Sí? ¿Sí? Ah, buah, me, apurá, buah, me ¡Ah, guá, me guacho! ¡Ah, puta ley! Y bueno, hacen tránsito, está con el... Sí. ¿Cuál será el, la bebida espirituosa de un tránsito en, en Grecia? ¿En Grecia? Que es buena, ¿eh? Y capaz que vodka de arena, ¿viste? Que hay <coughs> muchas playas. Pero, eh, no sé, estaría bueno saber. Y ahora lo ¿Cuál, buscamos. ¿Cuál es la, la bebida más underground de, de, de, de Grecia para que un trallero podría tomar y ahora averiguo porque es muy de ese lado ¿no? claro. el pasado 13 de marzo lanzó su nuevo disco, el tercero en su cuenta que lleva el mismo nombre de la banda saliendo bajo el estandarte de Floga Records este disco es una clara declaración de intenciones para todos los que gocen de este estilo y estén sedientos de velocidad y descontrol con una buena dosis de old school trash bien de la vena de Kill Em All vamos con el cuarto tema de esta lista asesina que se llama merciless Dale. En vivo en el Teatro de Flores Avenida Rebarabia 7806 Produce TDR y SM Producciones Hola todos, soy Diva Satánica, vocalista de Blood Hunter quiero enviar un saludo a todos los oyentes del programa de Radio Combativos. No se olviden de sintonizar en el 99.7 para estar al día de todas las novedades musicales. Sábado 10 de junio, 0 horas, con las bandas InVision, Alters of Annihilation, Reventor y Porter Rage, presentándose en Emergente Gallo 333 Cava. Anticipada 1000 pesos, en puerta 1500 pesos. Anticipadas a través de Mercado de Pago zona.trash.oro. No olvides enviar comprobante al 11 6 311 03 11. Zona Death Fest. I wouldn't say No se prende la luz importa, ya sabes, ya, No, yo, ya no, yo escucho, por la duda Yo bueno. me asusto cuando se prende no, no, no, yo igual se... Ya, ya si me escucho ya <risa> sé que no tengo que hablar mal de nadie ¿viste? Por eso Ya me asusto porque tal vez voy a apagar y Por ahí decimos alguna alguna cosa que No, yo confío lugar. ciegamente en el retorno Si me escucho no hablo mal de nadie Al <risa> <risa> día que dejan de eso tiene el horno Quiere decir que fuera de aire habla mal de todos Sí, hasta de vos Lo sé, está bien Está, pero bueno. Bueno, está bueno que lo sepas <ríe> bueno. tiene algún chivito por ahí Y que no es a la parrilla chivito, claro. Mirá, te voy a tirar ¿Sí? una data que la vamos a lanzar Mañana, que a vos ya te la venía contando Pero te voy a mostrar, ya tenemos el, el afichecito listo Qué lindo Y es que el día sábado 3 de junio Por primera vez en mi Vida, iba a decir una whatsapp En mi vida, voy a hacer una fecha Fuera de Buenos Aires Me voy a tomar el tren Y que sale de retiro sí. ¿En tren va a ir? Sí. Y bueno, no, no, no, está, no entramos todos en el auto ¿viste? Así que vamos a tener que ir en tren Y vamos a ir a tocar a Vinoteca Perrier Con Sistema 10 En realidad yo no voy a tocar, solamente voy a hacer la logística Y va a haber un fechón ahí Con los amigos de Ainco y los amigos de mac sábado tre lindo, AINCO. sí Tremenda ¿Quieres venir? ¿Qué día es? Sábado 3 de junio A las 22 horas sirve, podría ser va, va, vamos a pensarle ser. así que vayan anotando en vinoteca Perrier perdón España 2051 Mar del Plata solo mayores de 18 años y con DNI así que no se lo pierdan, en entrada anticipada 1000 pesos o si no 1500 en puerta va a ser un fechón, la primera fecha fuera de la ciudad de Buenos Aires así que vamos a ver qué sale se, seguro que sale bien se, igual te digo algo, no es la primera que voy a fuera de Buenos Aires, te aviso. Se vienen más cositas, diría. Sí, ya lo sé, se vienen cositas. No digas así, queda feo. Se, sí, vienen, pero, se pero... vienen cositas. ¿saben? Se vienen cositas también para Viserys, ¿sabes? Ah, ¿sabes? a ver. Viserys eh, es una banda oriunda de Santiago del Estero. Y nosotros, o sea, los combativos, junto a Caro Tejeda, nos hemos metido en un hermoso quilombo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van a venir a Buenos Aires. Allá por el mes de junio van a estar acá en Buenos Aires. Allá. El viernes eh, 16, sábado 17, domingo 18 y lunes 19 en Buenos Aires. Ajá. Sí, señor. Eh, van a estar tocando el 16. Por ahora, sin... En La Barbería, pero hubo un problema con La Barbería. Están buscando local. Para para eso, justamente, voy a darle acá el pie para decir que el local La Barbería es un lugar donde las bandas tocan... Eh, Sin pagar es gratis bien es, es una barbaría literal eh, con un escenario que se hacen es como un espacio cultural donde se hacen este eh, recitales claro y, y es... las bandas no, no pagan claro es muy como con esto de que los bares se están yendo la chingada con los precios están volviendo los, los salas culturales eso está bueno ¿eh? sí señor están buscando un Porque no sé que, que hubo unos problemitas con el espacio. este Están buscando locación nueva. Así que nada, si alguien... Si ubiquen, ubiquen en Instagram, me busquen la barbería. Y ahí van a, van a encontrar eh, eh, lo que lo que necesito lo que está buscando. Eh, es en la zona de los polvorines esto. Está bien. Lo, lo noto, ahora voy a buscar. A ver si puedo dar una mano. Sí, qué sé yo. Es, es, es un... Es, es, está bueno porque es un lugar eh, realmente que le da espacio a las bandas eh, gratis, sin cobrar un mango y está buenísimo. Eh, sábado 17, sabe dónde se presentan? En Melonio. Ahí okay. en, en, en Congreso. Eh, domingo 18, Casa Rincón. Eh, también en CABA. Y el lunes 19. Sí. En el Oeste Rock, Isidro Casanova. Perfecto. Así que una una hermosa jita van a van a tener lo, los Visceris, este ¿Qué? Nos faltó una. No, son cuatro. Ah. La Barbería. Melonio. Ah. Casa Colón. Casa Rincón, perdón. Ah, no y... no, y una que se ve que mi, mi cerebro la eliminó. O no la escuchó. <risa> Capaz que no la escuché. Pero puede fallar. Puede fallar, pero hijo. Pero puede. So, sí. Y se murió. Eh, se murió. Eh, entonces, Viserys en Buenos Aires. Junio 2023. Eh, presentándose acá. Ya tenemos alguna bandita poco filmada por ahí. Ajá. No quiero decir nada. Pero próximamente... Toda la info de, de estas cuatro fechas Que van a estar de puta madre Los vamos a esperar a todos y después le vamos a, a, a decir bien eh, De qué la va todo esto dale Y yo por mi parte Unos días antes de eso, casi un mes El sábado 20 de mayo También en Casa Rincón Cul Casa Cultural Rincón perdón Es el primer eh, festival autogestionado De Sistema 10 llamado Irreversible Volumen 1 Ya están en marcha los el volumen 2 y 3 Eh, pero bueno, por lo menos para la primera edición va a estar tocando, o lógicamente, Sistema 10 Black Wolves, Victoria's Dead y Un Océano de Distancia Musicaliza la noche Ninja con un set Power Punk Core Así que bueno, 900 pesitos solamente en anticipado eso Y eh, vamos a hacer una mezcolanza linda ese día Me gusta, me gusta eso de, de mezclar estilos Sí, sí, sí, va a estar interesante, muy interesante Así que los le, los invito, como siempre, cualquier cosita me hablan Eh bueno, lo del número al aire si quiero que bueno, me conmigo también que porque los combativos ah, estamos ¿puedo pasar también. Ah, mi número si yo para no para, los, nos, para no para espantarte el ganado nomás. Los combativos tenemos igualmente participación en todas estas cosas. Sí, lamentablemente. Lamentablemente para las bandas, pues estamos nosotros. <risa> <risa> no, digo. Y, bueno. y, hacer, y después no? te voy a contar algunas cosas más. ¿Hay más todavía. yo, yo tengo a, a fin de y hasta la bola so, vamos <risa> Sabe que también hay, hay más temas musicales para pasar sí. En esta hermosa velada que estamos pasando Ajá, para que me están distrayendo con algo amarillo Sí, vamos a salir en la tele Está bueno <risa> Vamos a salir en la tele, me parece eh, Seguimos con el tercer tema de noche. la noche La banda oriunda de San Miguel Que mezcla hardcore y grum metal De una forma muy poderosa De tus pagos, Diego Sí, señor Estos chicos eh, se llaman Persistir y, y actualmente están formados por Adán rat en voz, Matías Verón en guitarra, Madzombie en la batería y Marcus en el bajo. Así que vamos con un poquito de fuerza de Zona Norte, Persistir y su tema Nacido Sin Fe. he venido a Hola a hola a todas Les habla Iván Vallejos, bajista y cantante de amenaza Y te lo digo yo, quedate acá quédate escuchando combativos Que acá sí que hay metal 186 de combativos Se pasa rápido la hora, Diego Cuando suena la canción de Rocky Quiere decir que se termina la primera hora y Easy El primer round de combativos Se va el primer round, exactamente Y el segundo round nos va a... Vamos a hacer tres sonando Así que bueno, vamos a ver qué sale, va ¿no? Vamos a ver qué sale Vamos a cruzar la cordillera sí. Ah, pues nos dijimos que en... queremos hablar Después también tenemos que pasar el chivo de las fechas Que no lo hemos pasado Exacto, eso pero, después que nos, nos cuente después. ella Sí, señor Eh, manda una, un saludo gracias por el aguante Diego dice, acá practicando y escuchando los Dani guitarrista de Plegarios ¿será que lo veré pronto ese sujeto? sí señor, prontamente vamos a verlo de cerca. Ah, les voy a también eh, les voy a enviar un, un fuerte aguante y una felicitación porque va a estar tocando en Uruguay con Fear Factory tremenda fecha esa Tremenda Como banda Creo que única telonera Aparentemente No me, pare, me, no, me, no me voy, parece eh. No te voy a mentir Me parece que había unas más Pero ahora, ahora cheque Vamos a hacer las cosas Como corresponde Y te chequeo que es lindo vender humo no, no, no, no Sí, es que vender humo vez en cuando ¿Cómo que no? Hay un sí. conocido Que dice mucho eso Así que no No me gusta No, no compro Es de Boca eh, No, me no, que no sigue Ah, no, bueno Si de Boca Sí te creo Te creo que puede llegar A vender humo Quiero decir yo voy a decir algo. Vamos a estar hablando con Caterianix Prox, ahora en un rato que va a estar acá presentándose en Buenos Aires el 5 y 6 de mayo junto a Chaos Magic. ¿Qué pasa, Luis, que lo veo preocupado? No, estaba chequeando. Eh, vi que hay un par de loguitos ahí abajo, pero no. me parece que son sponsors. No, así son que... sponsors, sí. Son es, sponsors. Es solo plegarias. No solo plegarias, por lo menos en, el, en, el, en ese flyer dice plegarias. Claro, así que no, señores y combativos, también, no vende humo. bien Y van a estar participando en un festival en Paraguay también. Ah. Eh, esa fecha no la recuerdo, no pero... He visto el flyer por ahí Dani que, por favor hace los deberes mandanos eh, el flyer Así que felicitaciones a los amigos de Plegarias Que como os escuchamos antes 7 de... el día del clásico justo siete, Domingo 7 Sí, domingo 7 de, de mayo Van a estar ahí en el teatro de flores Grabando, así que vayan vayan peinaditos Vayan perfumaditos Porque se graba el DVD en vivo Bueno Dio los horarios del Master of Rock Sí, mirá, yo para es cuando, el... cuando yo suba cuando... a tocar orca... Cuando... Yo voy a estar terminando un plano, así cuando, te digo. Cuando vi esto, que vos me lo... No sé <risa> dónde, si no lo pasaste vos o lo había leído... Me llamó poderosamente la atención. No, a mí no, hacen cada... Cada papanatada últimamente. <risa> Qué buena palabra esa, la voy a No, anotar. la acabo de inventar. <risa> la, voy a, la voy a anotar. Anotar eh, antes Con la máquina de escribir invisible. Eh... ¿Tiene, un horario, Tiene un horario... Yo veo esto y horarios de, de fin de semana... Y es, ah, vos y, es, te parece, y es viernes, bien. el día laborable, gente que, que, que va a estar desesperada por ver a Vantasia, por ver a Halloween, y se lo va a recontra perder Y si yo, a ver, yo no es mi caso por ninguna de todas esas que estás ahí, pero ponele, quiero ver a Vantasia que es la primera banda internacional. ¿A qué hora tengo que caer, Diego? 14.30 arranca Vantasia. No hay chance, estoy laburando a esa hora, Diego. La banda telonera, la banda invitada de, de este festival, Orca, sale a las 1 y media de la tarde. A esa hora te estoy terminando el almuerzo. Bien? Por eso. este 16 horas eh, Halloween. Ok. ¿16 horas Halloween? Sí. ¿A las 4 lo pusieron a tocar? 17.30 Deep Purple. Sí. 19.45 Scorpions. Ah, va a tocar mucho Deep Purple. Sí, se ve que son sets largos. ¿Scorpions también? Sí. No sé si aguantan el... Sí, vienen asigirando hace mucho, creo que se la van a reaguantar. Y a las 22 horas, que es el único horario que está... <ríe> es aceptable, y el de Scorpions, digamos, Kiss, cierra. Y, sí, mira yo termino de trabajar 5 y media, entre que me baño, salgo, toda la bola... ponerle y... que llego para, para el final de Deep Purple, que creo que, honestamente, es la única que me interesa de ese listado. Acá, mirá como te hace como los oyentes hacen caso. Mira Dani de plegar sí, lo cagaste a Pedro y me mandó No, el... no, jamás, yo le pedí un, <risa> le pedí un favor. No lo caga a Pedro. Sí, sí dijiste que mándame porque te iba a romper eh, van a estar en el inferno Metal Fest el primero de julio eh, a las 20 horas, junto a banda, supongo que deben ser de allá. Eh, Patriarca, Gato, eh gato! <risa> no. Eh, Nao y Santería Doom Este es en Asunción Va a estar tocando bien 20.000 guaraní Sale la entrada Barato ¿Es barato? Sí, es barato ¿Sí? Supongo no? <risa> Está vendiendo humo A ustedes no le gusta Ay, Yo te digo Si está vendiendo humo. Y lo de Fear Factory Es el, el 11 de junio Si 100 pesos Es barato Después de la primera hora Me pagas una birra no, puedo tomar vida, no, no, me paga pagar, a mí, vos no, no tomé. Es hijo de mí. Por... Eh, sí, <risa> eh, <ríe> no, sea así, no sea así. Y bueno, vamos a cerrar este este primer ramo. Entonces, gracias Dani por la data. Eh, y nuevamente felicitaciones a la gente de Plegarias. Y cerramos con un bandón. Un bandón que en, en lo particular me gusta mucho. Eh... Es el cuarto tema, originalmente, de su disco homónimo de 2018, pero que en esta ocasión escucharemos una reedición al estilo Live Sessions. Eh, este es para eh, un EP que se titula Igual de Macabro. Live, eh, igual de Macabro, Live Bunker. Eh, cuando tocan estos muchachos? La próxima fecha es inminente, la nombré es al principio. Es inminente, es ya, mañana, ya, ya mañana te... ahora cuando salimos de acá. Claro, salís de acá y va. Sí, sí Y si querés podés ir a la sala de ensayo a verlo, hoy ensayan ella son por ejemplo. muchos días. Pero bueno, muy cerquita, como ya les dije, el sábado 29 de abril van a estar tocando con Pretorius desde Mar del Plata, Monje, Playa del Pantano en Planta Alta Flores. Ahí a una cuadra del teatro, del mítico Teatro Flores. No se lo pierdan, mil pesos anticipadas, 1300 en puerta. Entonces, cerramos este Primero bloque largo de combativos la Exacto Con Paisaje del horror de monje Vamos Soy Checho, cantante y bajista de Unión. Estás escuchando Combativos. Aguante Combativos, Michis. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com Zona Deathfest Sábado 10 de junio, 0 horas Con las bandas InVision, Alters of Annihilation, Reventor Y Border Rage Presentándose en Emergente Gallo 333 Cava Anticipada $1,000 en Puerta $1,500 pesos Anticipadas a través de Mercado de Pago Zona.Thrash.Oro No olvides enviar comprobante Al 116-111-0311 Zona Dead Fest. I'll never I'll never I'll never Que no le guste atová por culo <ríe> Venga ¿Y tú con la manija no puede parar. Será Tan tan tan ta. Uy, ¿está tan como le gusta tarariar? Está, está contento. Estoy está, muy tarado, es, está tarado perdón. Estoy tar radiando como loco. Soy un tarado <risa> profesional. Bueno. este Seguimos en este combativo 286 segundos. Ahora arrancamos con todo acá en el 99.7 MHz. Son de trope. Exactimo. www.sondetrope.com.ar Es la página donde la puedes escuchar. Y también en un... La puedes escuchar en un en una página que directamente así sin tener que abrir nada una base display y listo sí. Anda como loco. te voy a tirar un datito a ver déjame chequearlo pero me parece que si vos entras a instagram estamos ahí si sí, buscas hoy se busca son... dice a mí que, no, que el bueno puede fallar pero justamente estábamos estaba viendo qué tan lindo salimos bueno no para él no salimos tan lindo también perdón perrito no salimos lindos Pero sí, podés entrar a Son de Trope ok en Instagram y vas a ver que estamos transmitiendo en video con el audio oficial de la radio. Así que, el que tenga el gusto o el disgusto de vernos... No, sí. Me hubiera avisado tener, una, a tener a la bol una bolsa por en la cabeza. Como el loco de la motosierra Resident Evil, ¿viste? Que bolsa ah, al pillero sí, con sí, agujero. Sí, sí, Vivo que salió la reedición de ese juego, está resarpado. Ese, ese, ese hijo de mil me da pesadilla de eh, chico. Qué lindo juego, el mejor juego de la historia del mundo mundial ese. Es debatible eso, que es el mejor, no, pero no es sé. muy bueno. No, no, es un clásico. Es un clásico, se sí, transformó señor. en un clásico que, que de todos los tiempos. El otro día estoy, me, me enganché viendo videos de ese, porque es el único juego que, que me encantó, ese juego me encantó. Mirá, le, le mando saludos, a, saludos. acá estoy buitreando a ver quién está conectado a Instagram. Ah, me... El señor Fabio palmarielo violero de hueso, está ahí, o por lo menos están en la transmisión. No sé si nos está escuchando, así que un saludo, Fabito. Me contaron que diste un buen show el sábado en El Emergente. Una tal María Rosa Carrizo. Sí. No voy a decir quién es. Otra María Laura Gabriela Galucci, tampoco voy a decir quién es. <risa> Pero se echaba sola. Bueno, Luis Galucci eh, es obvio, eh, porque sí. si no no me entero. Sí. Y Paz Bircher, que también hay un saludito. Así que bueno... Lamento que tengan el disgusto de vernos. Franquito. Franquito también. ¿Se sumó? Oh, hola, Franquito. Este, es José Obregón se destapó otra birra, de... tan buena la música que se destapó otra birra, dijo. Qué grande. Aguante, aguante todo. Así que bueno, saludos, Flavito ahí, saludos a Magui y Marcos que veo que está conectado. Lo voy a dejar acá en un costadito a ver qué Qué, vete de portarme pero, bien, no hacer cosas raras de pivo. salimos así que ah, pero estamos bien enfocados. Ahora, ahora, claro, tenemos, ahora sí. Ahora, ahora sí. Recién. Ahora sí nos tienen el disgusto de vernos <risa> sí. bien. No, no podemos juntar porque nah. va, va, va a ser muy empezamos el programa Buscones y si, si nos juntamos va a ser peor. Sí, no. no va, la gente va a pensar cosas. Sí, y si nos está escuchando el otro coso desde Entre Río va va a dar pie para hablar pavada, así que no. Igual bueno, los que te despia hablan igual. Y ese es campeón para eso, pero bueno. Súper, <risa> super super, campeón supercampeón. Super campeones Super ¿Querés campeón. que te cuente unos campeones que van a sacar material nuevo? Sí señor, esta banda... Eh... imagínate Toda cua... la suerte de verla no, en, esa... <risa> ah, en su regreso. Sí, imagínate hablando de campeón, cuando empezaron a tocar teníamos una copa del mundo. Sí, imaginate. Sí. Y estamos hablando de Retro Satán, que fue considerada una de las primeras bandas argentinas en practicar black metal. ¿Por qué digo practicar? ¿Por porque en aquel momento se utilizaba decir sí. Ah, perdón. Un amplio rango de subgéneros del metal que compartían imagen y concepto escénico con las ahí letras. Iba, ahí va. Que es el tema del ahí satanismo, iba. por ejemplo. Sí, ahí va. Es por eso decía que es muy debatible porque la música no es exactamente black metal. Claro, pero bueno, en aquel momento el black metal era una práctica, no, no era digamos que estéticamente estéticamente puede llegar a a a, a a rozar. A rozar. Y la foto el... que estoy viendo me da miedo. Sí. <risa> eh, el contexto es el año 83. Claro. Esta eh, foto, sí, es del 83. Son de cada zona de caseros, son justamente. Mire usted. Mira. Eh, nacieron acá en caseros. Digamos que fue el, el, el, los inicios del, del heavy metal argentino. Eh, claro, ves acá esta nota que desde la revista Metal del número 34, es de marzo del 86 ¿Cómo es que tenga esa, eh? que dice <risa> nuestra música es rápida con cortes, elaborada y bien trabajada, sería muy difícil decir que si tenemos alguna que si sí tenemos alguna influencia de un grupo en especial si hubiera que definirla nosotros pondríamos heavy metal puro, pero escénicamente claro. somos black metal ah, mire usted ah, yo porque he visto videos también de la época y, y si sí. después de tomar un receso largo Claro. y volvieron eh, volvieron en 2015 exactamente claro eso estaba viendo que si vamos al currículum de la banda eh, lo que va a salir el lunes es el primer disco de larga duración de una banda que tiene más de 30 años sí. mire vos madre mm. muchas mucho más 30. claro lógicamente el primer demomos del 86 pero bueno eh, ellos seguramente están tocando hace un tiempito más Sí, recordemos nuevamente el contexto termina la, la, la dictadura mitad y empieza el, la música empiezan a, a, a, a, a, a, a, a surgir eh, estos estandartes del, del metal eh, tirando eh, tirando su, su mensaje por eh, es el caso de Retro Satán, B8, Helion y un montón de, de bandas de esa época que, que que fueron surgiendo y que lamentablemente ya quedan pocas y Retro Satán, Retro Satán es la que vuelve y vuelve con todo ahora, Luigi. Claro, sí, veo que por acá tengo un cassette como sí. split. Retro Satán hermética en vivo en Sáenz Peña del 88%. Te lo leo como a modo informativo y ya vamos con el tema. sí Hermética Side, lado de Hermética, ideando la fuga, cráneo candente, el destierro de los oscurantistas, más anestesiadas, víctimas del vaciamiento y destrucción. Bravo. Del lado de Retro Satán, introducción, planificando la muerte, aniquilación, grito mortal y desde las entrañas. Un casé split. Qué lindo sería tener uno de esos. Sí, qué lindo sería. Tener Ese de debe valer fortuna. Sí, olvidátele. ¿Qué te vamos a escuchar, Luigi? Para y vamos... aleitar a nuestros queridos oyentes Y después de este tema Vamos con la nota de, de, Del día de fecha El día lunes, primero de mayo día del, día del trabajador Perdón, va a salir Juegos diabólico Que es el primer disco de Retro Satán Y ahora vamos con el adelanto De este disco que se llama Sin Parar Dale, Sin Parar ja. Soy José Benítez de Nativo Poder y están escuchando Combativos. Seguimos en este 186 Luigi de Combativos. Eh, y ahora sí, llegó el momento que... Estábamos esperando. Eh, y estamos en comunicación directa con... La... Qué buena banda que sonó recién. Eh, me, me, me gustó mucho... yo no tenía... Esa es la banda que no tiene el registro. Y que gracias a, a gente como... Eh, Tincho Lauría y, y Jorge Amubish... Eh, tenemos el, el gusto de, de, de escuchar y de... de, de de conocer claro le mando un gran saludo a tincho que bueno nos había considerado a nosotros con reking for ED para esta fecha pero bueno por temas de agenda no no pudimos estar así que bueno vamos a tratar de estar en las fechas de este bandón que viene detrás de la cordillera sí señor tiene 5 y 6 de mayo exacto el, el en el 5 en hier y el 6 en eh, unionión estamos no lo voy a presentar yo no lo vas a presentar a vos del otro lado de la, del teléfono Y del otro lado de la cordillera eh, Vamos a saludar Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches con caterina A Katerina Nix Justamente la vocalista de Chaos Magic Chaos sí, Magic, Ahí así está. es Buenas noches, Katerina, ¿cómo estás? Primero, ante todo, ¿cómo estás? Muy buenas noches ¿Cómo, cómo... Acá, muy bien, muchas gracias Por la invitación no, por favor, eh, estamos, eh, la verdad que como decía recién, eh, son de esas bandas que uno no tiene mucho en, en, en, en, en, la, en la mirada, y cuando escucha su música dice, apa mira vos, mirá algo que me estaba perdiendo. Contanos un poquito la historia de, tu historia en Chaos Magic, por favor, para todos aquellos que no los conocen. Bueno, Chaos Magic nació como un proyecto que estaba armando la disquera con la cual, con la cual estamos trabajando actualmente que es Frontiers Records que era originalmente un proyecto de Timo Tolki quien iba a escribir y que iba a producir eh, una, un disco junto a una vocalista femenina entonces eh, hicieron como un, una búsqueda de, de vocalistas y Timo Tolki, como nosotros ya nos conocíamos Eh, me propuso a mí y a algunas otras cantantes Y finalmente de la disquera me dijeron a mí Y así nace Teos Magic ¿Y cómo llegaste a Timo? Timo Tolki que es para mí es el... el es, si no es el icono Es uno de los iconos fundamentales Lo que es el power metal mundial Sí, nosotros nos conocimos una vez que vino En una firma de autógrafo Eh, nos pusimos a conversar, muy buena onda teníamos muchas cosas en común y eventualmente yo le mandé mi material mi música ya que tenía escrita y le gustó bastante y me dijo mira, algún día vamos a trabajar juntos y esa oportunidad se dio muchos años después del 2015 cuando eh, pudimos formar se te perdió un poquito el, el audio eh, 2015, eh, ahí nació Chaos Magic dijiste Así es, así es Y yo ya, bueno, venía trabajando Anteriormente con, con mi banda Agonia Siempre siempre el mismo eh, Estilo así de De, de, de... Mm -mm. ¿La hemos perdido? Eso es poca señal Sí, sí, ese ruidito sí, ¿no? Bueno, ya vamos a, a A retomar, mientras tanto Te cuento que el 5 de mayo junto a mi, mi Mythology, Evdesire y E Inazulina eh, va a estar eh, presentándose en hier que es en Avenida Álvarez Tomás 1078 Y el eh, sábado 6, justo junto a Wishmasters, eh, Presto Ivoache y, y Lulia En Unione Benevolenza Esto es eh, Juan Domingo Perón 1372 Ahí en Cava, los dos, los dos eh... Los dos a partir de las 19 y 20 horas más o menos por ahí vamos a andar Tenemos nuevamente el contacto Bueno, eh, bueno ya estamos de vuelta Caterina, ¿estás? ¿Nos escuchas Sí, sí, lo escucho perfecto sí, No, no sé si Pero... me escuchan a mí Sí, perfecto, no, en un momento parece que se, se perdió Sí, a no, conexión no, creo que se cortó no, en varios lados Sí, sí, en mi celo, en la compu así que... Sí, fue un, un, un flash flash eh, ¿Y cómo, cómo, estás, cómo estás preparando para esta avenida argentina, Caterina? Bueno, hemos estado ensayando bastante hemos estado viendo el set list tenemos ahí un par de sorpresitas también porque vamos a estar pasando por los tres discos que ya hemos lanzado cosa que no hacemos generalmente porque cuando tocamos eh, siempre tocamos como de lo más de lo más nuevo entonces ahora vamos a estar retomando un poco de toda la historia de aquellos más lo interesante de este metal sinfónico que que tiene mucha much, mucha modernidad. Y y, sí, sí. y y está buenísimo eso. Es algo que, que, garpa, que, que garpa, que suma mucho. Nosotros tratamos de tener ese tinte un poco más más moderno, quizás para que para que no nos relacionen tanto como con bandas como Wish o ¿no? como Nightwish, como que nos queremos desmarcar un poco de eso siendo que estamos dentro del mismo género, obviamente. Pero sí, tratamos de diseñar eh, un, un sonido que sea bastante propio y que también suene a, a que es moderno y no algo, no sé, de los años 90, quizás. Sí, está, está bueno eso. Eso está bueno. Eh, porque también es una vuelta una, una vuelta de tuerca a, a lo que es eh, to, to, toda la música sinfónica, que eh, en realidad, es muy, como decís vos, eh, están muy, todos, muy las bandas muy emparentadas y no se... Eh, no, no se diferencia mucho a veces ciertamente a, a qué estás escuchando si, si no conoces el estilo exacto nuestra idea es tener un poquito más de identidad y que si alguien no escucha que diga, ah, bueno, ellos son Kios Magic <ríe> quizá no somos tan conocidos todavía pero llevamos poquitos discos trabajando nosotros como con, con las riendas de la composición, como te decía el primer disco lo hizo Timo Tolki y cuando él ya no pudo continuar eh, retomé yo la composición No. se cortó. Sí, se, la composición, hasta la composición se, se entendió, se entendió. Bueno, he eh, trabajado con Timo Tolki. Eh, sí, la verdad que es un, un señor patrón, digamos, ¿no? no sé si cómo han sido la distribución de tareas, pero trabajaba con Timo Tolki eso. Bueno, una... A ver, cuando volvemos le, le vamos a preguntar eh, le vamos a preguntar bien qué qué rol cumplió Timo Tolki en más allá de la producción. Claro. Porque es ser interesante trabajar con alguien que que está muy muy ligado a ese estilo justamente. Eh, y ahora le vamos, cuando volvamos, cuando lo tengamos nuevamente le vamos a le vamos a preguntar eso justamente. A ver si, cuando cuando David lo lo, diga, eh, lo vamos a tener. Pero mientras vamos a repasar un poquito lo que está sonando de fondo, a ver, dale. Justo justo. justo, justo, a ver Buenas noches ¿Estamos de vuelta? Buenas noches sí. Sí. Bueno, Son cosas que pasan a veces la ¿Se, tecnología... ¿Se escucha? Sí, se... Te escuchamos perfecto Pasa que a veces la tecnología juega estas malas malas pasadas Sí, no, no es primera eh. no te preocupes <risa> Gracias este, Estábamos hablando justamente eh, cuando se cortó eh, no, no Nos llamó poderosamente la atención eh, Que... Eh, Tu labor, tu labor con Timo Tolki ¿Qué, ¿Qué rol cumplió la parte de productor de Timo Tolki en el disco? ¿Puso su, su magia también un poco? Él fue quien escribió el disco ah, además bueno. de producir ah, okay. Yo en, es, en ese sentido no tuve mucha participación porque la, la tarea del sello en el fondo se la pasó a él de, de hacer la composición y yo bueno busqué el concepto, busqué el nombre y busqué como lo, lo que iba a ser como el, el arte del disco, etcétera, eh, pero más que nada fue eso, modifiqué un par de melodías, un par de letras acá y allá, pero más que eso no fue, entonces después como te comentaba ya para el segundo disco que es Fury Born, eh, tomamos nosotros las riendas de, de la composición y cambió bastante el estilo, el sonido, se nota se nota que hay una diferencia grande bien eh, y, y, y decidieron eh, ya en el segundo disco ya cambiar un poquito el rumbo de lo que venían haciendo sí así es no, no queríamos ser tan tan clásicamente sinfónicos y explorar un poquito eh, con más new metal con alternativa ah, ah, algo con algo de, de electrónico entonces hicimos hicimos un sonido que fuera bastante propio escuchas otro tipo de música, no sea metal, por ejemplo? Sí, sí, no tengo problemas con escuchar otros tipos de música Escucho algo de pop en general eh, Algo de música clásica, me gusta mucho eh, la música celta eh, Pero sí, lo que más escucho es metal, sin duda Bien eh, ¿y para, para el público argentino Aparte de, de, de, de esto Van a traer eh, eh, su, su, su merchandising Para vender aquí también Los discos para, para que para que lo tengan Vamos a tener discos Y vamos a tener Nosotros le decimos polera ¿Ustedes le dicen remeras? Claro, sí, sí. Ahora, ahora le decimos <risa> sí, merch algunas, algunas cositas Algunas cositas va a haber Así que sí Los esperamos con eso también ¿Y qué se va a encontrar El público argentino Cuando, cuando los vea Arriba del escenario? Yo creo que Mira, lo que, lo que nos provoca a nosotros cuando cuando estamos en el escenario, por lo menos, es tener mucha conexión con la gente. Eh, se nota cuando la gente te va a ver a ti como banda, porque nos ha tocado, no sé, de lo unir a muchas muchas otras bandas que de repente no, no van necesariamente a verte a ti, sino que van a ver como la banda principal. Y se nota mucho la diferencia, y en este caso va a, van a ser un público que va a estar ahí tanto por las bandas locales y como por nosotros, y eso se genera una energía totalmente distinta y, y estamos muy emocionados por esa por esa instancia ok y por mi parte tengo una consulta que eso siempre me gusta o siempre me gusta hacerla a bandas que por ahí no son de este país, viste, más allá que por ahí sean a veces del interior o demás y cómo es eh, todo lo que es la movida emergente o del metal emergente allá en Chile acá lo que más pega en ese sentido cuando estamos hablando como de bandas locales el metal un poco más extremo, más trap, más, más ese tipo así como más eh, más extremo el metal sinfónico es bastante poco lo que hay que ofrecer eh, como bandas que hayan profesionalizado su camino hay algunas hay, hay talento pero pero no hay mucho mucha difusión entonces tampoco el público está muy asido a eh, escuchar bandas locales en este mm. estilo de música, sino que más que nada bandas internacionales, como que ahí, ahí se mueve mucho más el, el público entonces eso, bueno, van ganas de, ir, de irlo cambiando y ojalá que, que con el tiempo con la experiencia eh, se ve un poquito más Claro, acá pasa algo un poco más contrario porque lo que o sea, no sé si si la gente va mayormente a lo que son fechas internacionales, pero eh, sí pasa que hay Eh, mucha oferta de shows, o sea, todos los fines de semana por ahí pasa que tenés al menos 10 fechas en lugares distintos de lo que es eh, Buenos Aires, no que sería como la capital del país, eh, y eso hace que por ahí las bandas a veces tengan que o o cambiar la estrategia de decir o toco muy seguido para darme a conocer, o toco espaciado y en fechas clave como para poder... Eh, capitalizar la voz de qué lado te sentís más o de qué lado se, se ubican ustedes? ¿Son de tocar muy seguido o prefieren espaciar los shows y, y laburarlos bien, digamos, trabajarlos bien? Exactamente. Yo creo que es eh, más potente tocar espaciadamente y en fechas claves, como decías tú. Y nosotros siempre estamos buscando como instancias internacionales. Y por eso es tan importante esta salida que vamos a hacer argentina, porque sin perjuicio que hemos estado de gira en europa varias veces bien. cuatro veces la primera bien. vez que tocamos fuera de chile en un en otro país latinoamericano entonces esto va a ser una especie de prueba también para lo que podría ser una gira latinoamericana quizás que nos encantaría pero es un poco, como logísticamente un poco más complicado que, que en europa irónicamente sí porque por eh... Partamos de la base que como decías muy muy bien anteriormente eh, el metal sinfónico acá también pasa lo mismo que allá, básicamente. Sí. Eh, creo que la gente no está eh, no está no se identifica tan fácilmente con el metal sinfónico. Eh, es difícil entrarle. Hay bandas excelentes, obviamente pero es difícil entrarle a un público que bueno, en Chile en el caso de Chile es eh, música extrema y en el caso de Argentina es más heavy metal si se quiere. Es bastante complicado. Claro. Y la y las puertas de Europa cómo fueron para, para, para, para ustedes creo que se, habrá sido mucho más sencillo. Sí, la recepción es excelente eh, eh, al tipo de banda que que o sea, del, del estilo que hacemos nosotros. Eh, porque ya está como el núcleo de, del estilo. Entonces hay mucho movimiento, hay muchas bandas, hay instancias, hay lugares, hay festivales, etcétera donde se da mucho esto del Female Fronted, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, nosotros nos fuimos la última gira con Visions of Atlantis y con Ajá. More Las Memorias. Y bueno, maravilloso, o sea, la recepción de la gente espectacular y est estuvieron todos los clubes llenos entonces fue, fue una muy muy linda experiencia bien yo por ahí estaba chusmeando un poquito ya esto es un poco más eh, a, apelando a la, al fan digamos, el año pasado si no me equivoco, tocaron con mirad ¿no? acá, ahí en, en su país digamos, en Chile no, mira, ¿No? El, el show de Miraz está está agendado para este jueves ah, ok, eh, ah, okay. Pero no, no sabemos si se va a realizar o no porque eh, entre nosotros te, te comento que nos dijeron que se iba a cancelar porque no no se logró lo, lo de las visas nosotros cancelamos a nuestro equipo y después nos dijeron que quizás eh, eh, se si hacía el show entonces está en veremos no sabemos si se va a hacer o no si se va a, si tocamos así que bueno cosas que pasan fue cosa de la organización y ahí no sabemos qué va a pasar pero bueno Yo ah, por... me tocó trabajar con, con Sire eh, En un cover En un cover que hicimos de Desert Rose Que es una canción de Sting Esa la pueden encontrar en, en las plataformas digitales Ah, ok no, me, estaba, Había chumeado esa información Y bueno, band, Mirad es una banda que bueno Habíamos descubierto hace poco justo con Diego Que también va a estar en Argentina Y bueno, ahora que nos comentas el tema de la visa eh, Puede Llegar a repercutir acá Quizás, ojalá que no Ojalá que no Hasta ahora nosotros vamos a tener la información definitiva mañana, así que no sabemos a qué que atenernos. Bueno, ojalá se dé igual, ojalá se dé porque va a ser una linda experiencia. Ojalá. ¿Escuchás bandas de Argentina? ¿Tenés, tenés alguna banda argentina escuchada? O te dijiste, nunca escuché una banda argentina y de, de, de metal sinfónico, ponele. Quiero, me puse a escuchar ahora. Mira... Eh, Búdica eh, Lo estuve escuchando son muy sí, bueno. Ellos creo que bueno. telonearon a Nightwish también Cuando cuando estuvo allá sí. Y bueno, Delta Que es una banda chilena estuvo Tiene una vocalista canta. argentina sí. Y buenísima Ella es muy muy muy buena cantante Y bueno, Delta, para qué decir Una tremenda banda Claro Bueno, te recomiendo muy fuerte que vayas escuchando, eh, van a uh, van a tocar con ustedes los chicos de Lulia, que bueno, por ahí eh, tengo la, la, la desgracia de ser amigo de los integrantes, así que... Eh, ah, <risa> Pero la verdad que es una muy buena banda, es una banda nueva, así que te recomiendo la escucha, eh, esa eso va a ser una linda experiencia sí, también le, para le ellos. Sí, le estamos echando una mirada a todas las bandas que van a estar... Eh tocando con nosotros, así que espero llegar allá y saberme las canciones y cantarlas y, y bien, tener una noche bien. muy linda. ¿Van a tener tiempo a hacer turismo o vayan sobre la sobre la fecha y, y parten? Es muy poquito el tiempo porque vamos a llegar el viernes en la mañana claro, eh, seguramente claro. vamos a tener pruebas de sonido, entremedio así que eh, no, no creo que vayamos a, a tener mucho tiempo para el turismo, espero que sí, por lo menos poder salir a comer, que eso es lo que más me... <risa> Me gusta allá, <risa> la comida es maravillosa. Así sí. que bueno, ahí veremos. Sí que sí, es así es verdad, acá la comida es maravillosa. Tienes razón. seguramente vas a, vas a vas a ir a comer asado. Que es lo, lo que Sí, me encanta. Lo lo, bien. lo lo sí. Asado, las pastas, las pizzas. Yo soy muy buena para comer, me encanta comer. <risa> sí, sí. Muy, es una buena definición <risa> eso. Es una buena definición, sí <risa> Así que bueno, y después eh, bueno va a terminar, lamentablemente, este recorrido por Argentina. ¿Y qué tienen en mente con Chaos Magic? ¿Qué, ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Mira, creo que ya nos queremos poner en campaña para volver a salir a Europa. Bien. Con todo esto de la pandemia, obviamente no se ha podido. Hace muy poco que se está regularizando la situación. Que está volviéndose la normalidad con respecto a... Eh, no sé, a las medidas que se han tomado eh, la, Los permisos que te solicitan En la frontera, etcétera Entonces ha sido complicado Intentar, no sé Organizar algo fuera fuera de, de Chile Pero espero que ya el próximo año podamos, podamos hacer algo Quizá, no sé, algún festival Alguna cosita por ahí Porque lo, lo que nos gusta más Es estar en el escenario, obviamente Ah, y, y los escenarios de Europa Que son muchísimo más Interesantes ¿no? eh, Creo que tienen, como decíamos recién Tienen como una mayor recepción Exacto, sí Es como Es una cosa por el estilo Yo creo eh, Que somos mucho más mejor eh, recibidos allá Que no sé qué, acá mismo en Chile por ejemplo Creo que pasa con muchas bandas que de, No solo de, de, de este estilo Sino que Eh, en Latinoamérica generalmente eh, suelen ser más, no sé si respetadas, sí, respetadas, fuera fuera de, de, de su país de origen, eh, sobre todo en Europa. Sí, eh, lamentablemente es así. Eh, no sé por qué se hará ese fenómeno, pero bueno. alguna a ver, ¿cómo, ¿Cómo podemos decirlo? a ver Una anécdota curiosa que quieras contar de alguno de los tours por allá por Europa obviamente que se puedan marcar dentro de, de alguna aventura de shows y demás no Uy, tendría que pensar porque todo bueno eh, estuvo bastante normal <risa> uno pensaría que como que los tours así son son una cosa locura y, y pura fiesta y en realidad nosotros nos portamos súper bien eh, pero ¿sabes que una en la primera gira que tuvimos junto a una banda pla que se llama Necronomicon. Sí, los conozco eh, Teníamos una fecha Que se canceló Y después de mucho Ver dónde nos íbamos a quedar Qué íbamos a hacer, no teníamos idea Nos quedamos al lado del castillo de Drácula uh. A unos pasos del castillo de Drácula Y pudimos, bueno, disfrutar de eso Que no lo teníamos dentro del itinerario eh, No voy a decir quién Pero gente de la banda Se coló en una fiesta en el castillo Brandt no. Yo no fui porque no me avisaron, yo estaba durmiendo Supe que lo pasaron increíblemente bien, pero yo ni me enteré El castillo de Drácula, bien esa Bueno, ¿Sí? eso, eso está bueno porque no es algo que pueda, que pueda contar cualquier persona Es cierto Es verdad es, es, Me hubiera es... encantado que me hubieran invitado, pero bueno, me dejaron fuera, imagínate Como se dice acá, dormiste literalmente Claro, sí. acá claro, en este sentido es literal, es verdad Dormiste Dormiste literalmente. Bueno, eh, ya para ir cerrando esta, esta charla, eh, Caterina, eh, quería que invites a nuestros amigos y oyentes a estas dos que vienen por delante en Argentina. Perfecto, bueno, los quiero dejar muy invitados a quienes vayan a estar en Buenos Aires el 5 y 6 de mayo. El 5 vamos a estar en Gear Club y el 6 en Unión Benevolenza, con las mejores bandas de metal sinfónico y gótico de Argentina y por supuesto con Chaos Magic que vamos a estar muy muy felices de recibirlos allá. Perfecto. Bueno, mira, ¿sabes qué? Antes de despedirnos eh, me olvidé de hacerte una pregunta, que es una pregunta que lamentablemente sí. es de rigor en este programa. Sí, pero va a ser difícil porque no no, no debe conocer. No, no debe... capaz es? que esta capaz que esto conoce. Pero bueno, se la tenemos que hacer porque los oyentes si no nos van a retar. No es nada malo. ¿eh? No es nada malo, igual no te preocupes. <risa> pero no, no tengas miedo. No pero tengas si miedo. por ahí tenés un poco de cultura metalera argentina, yo te preguntaría... Caterina, eh, ¿cantaría Destrucción? No, la debe conocer. ¿Así como preparar la canción? ¿Escuchaste una vez Destrucción de B8? No me suena. Bueno, bien. Su, eh, digamos, es una canción... <risa> Dentro del heavy metal más eh, eh, más popular, si se quiere, sí. vamos a llamarlo popular. eso Es una canción eh, icono de, de, de, de, de acá, de, de lo que es el metal argento. Es como el Enter Sandman de esta banda claro. que se llama B8, ponele. Claro. Ah, es como okay. el Enter Sandman, es como el... <risa> Clipping Dead. El Clipping Dead o es, es como el Paranoid. Claro. Ahí está, es el Paranoid, digamos. Eh... Chile tiene un himno así, un Chile tiene un himno metalero? Ese no, ese es, ese tema que todos tienen que tocar, el cover que todos tienen que tocar. No. No. No. Bueno, bueno. <risa> Está bien. Está bien. <risa> has, pas has pasado la sí, prueba bien, de rigor. Pasó bien está bien igual. Perfecto, eh... lo siento por mi respuesta. No, <risa> es que es la respuesta que quería escuchar justamente, <risa> no a así a que no mentir. te preocupes. No, te a no a porque por ahí había eh, alguna banda que nosotros no conocemos, que de esas bien, bien, ander, ander, ander, y... Bien, ander, no. <risa> Y bueno, bien, entonces. Entonces, Caterina, nos despedimos. Pasa no, 10 minutos para que te, mírame, tú no me quiero ir. <risa> bueno, tranquilo. Este es el operador que... Se quiere, ¿Se quiere a la casa ya. Está desesperado. Está como loco. Eh, caterina muchísimas gracias por la comunicación te esperamos el 5 y 6 de mayo acá en buenos aires eh, nos daremos una vuelta por alguna de esas dos flechitas que se vienen y nada ah, te mandamos, excelente te mandamos un abrazo gigante y mucho éxito muchísimas gracias gracias por la invitación nuevamente y espero verlos allá también como que no como que no ¿Cómo que no y nos despedimos <risa> con nos despedimos con in the deep of night Gracias, Caterina. Gracias. Estén muy bien. abrazo. Hola amigos, soy Rodo de No Hay Opción, y están escuchando Combativos. una charla recién con Caterina Nix de Chaos Magic. va a estar presentándose en Argentina. Ahora el 5 y 6 de mayo. Exacto, va a estar va a estar muy linda esas dos fechas. Sí, aparte es una banda interesante para, para ver en vivo. Sí, sí, sí. Yo creo yo creo que que que es una onda para ver en vivo. Sí, sí, definitivamente definitivamente va a ser un, un buen un muy buen show ese. Eh, así que bueno, Diego, cuando suena esta música... Sí, no me gusta esta musiquita, porque la, la verdad que... Eso es la caca. Pero, pero, sí, pero no tenemos que ir. Nos tenemos que ir, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? <risa> un programa un tuve. Como siempre. No. Sí, como siempre, viste ahí... Como siempre. Va, va bastante variadito, ahora estoy viendo. Un poco de Heavy Clásico. Un poco de trash bien al palo. Hardcore, Doom Metal. Retro Satan que es un suo su estilo propio, pero que también es un poco heavy clásico también, un poco menos agresivo por ahí que Borax que sí. Magic con su metal sinfónico y lo que cierra. Y lo que cierra. Y los voy a invitar al Metalium 8, oh, al Metalium 8. Letal acero de Aspornus Buracas, la ira del ser, sábado 6 de mayo, eh en Circus Onbu 2630 San Justi. Ya justo. Sí, yo me olvidé de avisarte también. Avísame. Recuérdamelo. El recordame. día viernes 12 de mayo. En Sadar Esto es en Wilde Es la presentación sí. del primer disco de Hermostra Bandas invitadas Va a estar abriendo la fecha Ardid Y va a ser el debut De la nueva formación de Requiem for Eden Así que ya saben Entradas anticipadas pueden pedírmelas a mi eh, No se duerman porque ahora en mayo Van a aumentar Así que bueno cualquier cosita si quieren ir Hermostra, Requiem for Eden, Ardid Algo que no sepamos que va a aumentar Mi a sueldo ver. Bueno, eso es de todos Depende, la UOM está ahí con las paritarias Igual, cuando las paritarias el sueldo va a estar más abajo de de que... <ríe> sí. Así que es lo mismo aumentame, grande, el, aumentame el 200% Para estar igual que la inflación Mal. Bueno, no Pero bueno, así que ya saben Agéndense viernes 12 de mayo Que es dos días antes del primer Uniclub de Parabellum Sí señor sí, Así señor. que después hay un montón de fechas pero bueno quiero aprovechar este momento como hago siempre sí para saludar a mí mi... sí, si me, me emocioné con la mano y se la, la díaca perdón eh, sa saludar a mi familia que está ahí escuchando a los amigos que se suman nuevamente que están ahí por ejemplo ahora justo me mando un saludito a ariel vera organizador de la campana del infierno que estamos ahí armando unas cositas por sus pagos Eh, saludo también a Jesús del Sistema 10 Que ahí mandó una reacción al flyer eh, Y bueno A Ariel Orsi que estuvo ahí al principio Del programa escuchando, bardeando Aguantando O, o un poco de todo eso <risa> sí, En ese orden, en ese orden <risa> exactamente <risa> Yo agradecerle por supuesto A todos los que estuvieron del otro lado Durante este 186 De combatidos eh, La verdad que muy contentos De que de poder compartir toda la música emergente de acá y del mundo y del, de, de todo el... De, de, de la galaxia. Eh, acá en dos horas. Que nos queda corto. Le pedimos disculpas a todas aquellas bandas que mandan material y no, no podemos... No, no, es que no podamos, ¿no? Podemos pasar por cuestiones horarias. Pero, pero... No, venga, seguimos vendiendo humo. En cualquier momento vamos a hacer un algo para poder eh, pasar a todas Elias. ¿Verdad? Exactamente. Y agradecerle, por supuesto, a a todos los amigos que están desde tempranito dan, eh, poniendo la oreja para escuchar este excelentísimo programa tú lo has dicho Diego, mejor imposible sí, señor. y vamos a cerrar con posiblemente y abro debate para el programa que viene posiblemente la mejor banda de metal de brasil ah... mira sí si <risa> sí. sí, no es que no, una vez con un amigo casi nos agarramos a piña porque él dice que sangra es otro estilo. No, yo dije metal en general. Sí, sí, pero eso dentro de... Yo me guanteo con el que sea por esta banda, ¿eh? yo te digo. Digamos más... que Scorsus no tiene la nah. trayect... Pará, para nah. para loco. cálmate loca. Eh, no tiene la trayectoria, pero ha tocado en Europa. Tiene varios discos en su haber. Uh -huh. Digamos que está más ligado a lo que era sepultura <risa> claro. era sepultura así que de nada eh, creo que ahí estamos ahí está la, la, la movida me parece creo que es la única después fuera de brasil pasa que sepultura tuvo una explosión una ex explosión mundial un legado eh, también que, que no la tuvo creo que fue la primera banda de sudamérica que la pegó tanto me tanto me parece que sí después de ahí eh, de hecho, abrió muchas puertas eh, desde MTV, abrió muchas puertas a, a, a muchas bandas de, de, de Argentina, sobre todo, claro. de, siendo metal. Que, que en esa época, en los noventas, cuando arrancó... Ya con el disco, con el tema que vamos a escuchar, con, con Araiz, del disco Araiz, ya te, te spoileo, del disco Araiz... Eh, no, de, no, de Araiz no, de, está, es un vivo... Bueno, después te cuento. Se me dice bola. Sí. No, porque no, me dice bola por el que está es el, la presentación de Aráis en Barcelona. En Barcelona, exactamente. exactamente. Por eso me dice me dice bola, pero es esa época donde le habló la puerta a muchas a muchas bandas, a muchas de, muchas bandas la, de emergentes de, de, emergentes. de, de Latinoamérica, ¿no? ¿Y por qué es que estamos hablando de Sepultura? porque Porque los hermanos Cabalera estamparon su firma con Nuclear Blast Records. La S no murió. Claro, la S no murió, <risa> dijeron. Y anunciaron la regrabación del primer EP de Sepultura, Bestial Devastation, y del disco debut, Morbid Visions. Esto ya sucedió en de Platinum Underground y lanzaron las tapas que han sido reeditadas por Eliran el Cantor, que es, por ejemplo, eh, el artista de todos los discos de Testament. Mire usted y ha hecho algunos más pero la verdad que un, son muy buenas reediciones búsquenla en su Instagram y vamos a cerrar qué este lindo, programa que lindo escuchar todos esos temas rever, revertidos o sea, no, re grabados y quiero escuchar este que va a sonar re grabado si sí. ya ya esta versión en creo yo de los mejores discos en vivo que se grabaron y para mí por sí. una cuestión de audio y por una cuestión de, de manija porque es el disco el, el, tiene Y los encontró en su mejor estado físico Y, sí, y no, artístico No estaban gordos ni pelados todos Claro, <risa> tenían <risa> todos este. pelo para revolear sí, Vamos a escuchar entonces Vamos con el tercer tema de Morbid Visions En esta ocasión eh, del vivo en Barcelona De 91, sí. Under Siege sí, Vamos 8. con Troops of Doom Nos vemos el martes ¡Tenero! se autodestruirá 5 4 3 2 1